Bueno, estamos acá en nuestra cooperativa Las Canaletas, eh, sentadas mirando el río con Viviana y con Carmen, Carmen Gómez, quien está a cargo de eh, una asociación de mujeres llamada La Colmena, que nos va a contar un poco, Carmen, de qué se trata en la historia de esta, de este grupo y dónde están exactamente. Bueno, buenas chicas, ¿cómo están? Nosotros estamos ubicados en uno de los cordones del conurbano bonaerense, estamos en José León Suárez, partido de General San Martín. Nuestro barrio específicamente se llama Villa Hidalgo. Eh, hay un pequeño problema, hay un litigio entre los grupos de los clubes porque en realidad nos llega el nombre de los impuestos con Eugenio Necochea, que es el otro club del barrio. Así que bueno, unos decimos Villa Hidalgo, otros Eugenio Necochea y ahí estamos. Bueno, nuestra asociación está justamente en el corazón de un barrio muy humilde, que es el barrio de Villa Hidalgo, ¿sí? De casas muy precarias, un lugar muy pobre, de gente trabajadora muy humilde y gente que ahora, más que antes, este ha salido a cartonear. En ese contexto estamos, sus casas bajas, de chapa, los techos, y ahí estamos. Bueno, y no soy precisamente la encargada, soy una más de la asociación, porque si bien en este momento estoy representando como la presidenta, eh, no es que hacemos wow, un eje en que esta es la presidenta, esta es la tesorería, no, no, todas hacemos de todo y somos encargadas de un montón de cosas cada una. Pero bueno, en este momento soy la presidenta, claro. nada más, pero todas somos iguales. Y ahí estamos trabajando, nuestra asociación tiene grupos de niños muy pequeños, un jardín maternal y uno de infantes, Tenemos grupos de niños de, de primaria que vienen a contraturno de la escuela con apoyo escolar, teatro, música, arte, eh, tienen computación. Bueno, hay un, un montón de cosas que tienen. Música también. Carmen, todo ese trabajo que estás describiendo se fue gestionando y armando desde, desde este grupo? El grupo inicial quien nos representa, así como decís, es Margarita Palacios, es la, la cabeza del grupo, una maestra que vino a trabajar en el barrio, que se enamoró del lugar, que se quedó, que empezamos a trabajar este, en, en el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Eh, empezamos, por ejemplo, a trabajar eh, en los años que te estoy hablando, es el advenimiento de la democracia, Se empezó con una revista que se llamaba Renaciendo y a partir de ahí se llegaba con una tirada de mil números a todos los vecinos, ¿viste? Y después este de la revista empezó la, la, la asociación a crecer, la Radio Reconquista...